Creo que fue notificada primero la, la prensa, los medios de comunicación antes que la defensa. Yo hace 25 minutos que me suele por sistema la sentencia, así que estoy abocada a la lectura.、Eh, digamos, Por supuesto, una primera lectura y no una lectura bastante superficial, pero bueno, sí la Corte ha resuelto confirmar el fallo de l Juez Villanueva, de s e n t a r a. A Chile, haciendo lugar el requerimiento de Chile solamente por dos delitos:、eh, incendio de, de un fundo y tenencia de una escopeta de fabricación casera, ¿no? que eran、sí. los delitos que lo requieren para ser juzgado en Chile a Facundo s a n a h u a n a ¿Fue por unanimidad, doctora, el fallo de la, de la Corte Suprema en este caso? No te escucho, Fue por una unanimidad、eh, este fallo. Hay, eh, digamos un, eh, unos, hubo a digamos, y unos votos en diferencia, pero vuelvo a decir que hace tan、eh, fresca que es la, la sentencia, estoy haciendo una lectura bastante superficial、eh, y en profundidad analizaremos、eh, la situación como, como, como sigue, bueno, fue, cuáles fueron los argumentos que fueron tenidos en cuenta, en función de nosotros habíamos. Planteado aproximadamente ocho puntos defensivos por, cual, por lo cual se debía rechazar el pedido de extradición de Chile. Así que, bueno, tengo que analizarlo en particular cuáles han sido los argumentos que la Corte ha, ha resuelto y ha tenido en cuenta para rechazarlo. ¿no? Uh -huh. En este caso, ¿cómo son los plazos, doctora, y qué otra instancia tienen si es que la t i e n e ustedes de la defensa? Eh, en la instancia que hay, es、eh, tanto en el primer juicio como en el segundo juicio, Facundo s o n e s g u a l a interpuso la cláusula de ser argentino, es decir, ser juzgado por los delitos que lo requiere Chile、eh, en, en l Argentina. a Así que bueno, esto es un paso a tener en cuenta.、Eh, depende del Poder Ejecutivo y en particular de la Cancillería,、eh, que, cuál es la resolución o la decisión. Eh, que va a tomar al respecto. ¿no? Esto para que el juicio se a g en Argentina, doctora.、Eh, exactamente. Y el, más allá de lo que pues, me preguntabas, bueno, cómo es la continuidad a nivel de instancia nacional, queda eso. No obstante, han existido distintas presentaciones a nivel internacional,、eh, porque entendemos que hay eh, violaciones eh, sistemáticas, garantías a, a miembros de, de, de este caso, miembros del pueblo indígena. Eh, a un líder indígena que se han puesto, digamos, en juego y fundamentalmente la doble persecución penal, dos, dos veces fue juzgado por exactamente el mismo pedido de extradición.、Uh -huh. Pero bueno, esto es、eh, haciendo un análisis muy, muy rápido de la, de la situación, como te decía、claro. hace muy poquitos minutos, que yo tengo en,、eh, en mis manos la sentencia, a pesar de De que、eh, la, la, en la prensa ya se, se hablaba de, de, del fallo, ¿no?、Uh -huh, sí, sí, ya, ya ha traído esta publicación también a través de, principalmente, ¿no? de, los, de los medios nacionales.、Eh, ¿Cambia la situación, doctora, a partir de ahora de Facundo Jones Guala con su prisión domiciliaria? Por el momento no tengo ninguna novedad, pero bueno,、eh, más allá de las decisiones,、eh, no los、no、sé, he expedido sobre la.、Eh, El tema del arresto. El arresto fue dispuesto en el marco de la extradición y, bueno, por el momento no tengo ninguna otra información al respecto.、Uh -huh, no、eso. debería, no debería, pero bueno,、eh, estamos en una causa en donde muchas veces el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que un juez y una sentencia s、si、í lo declare.、Eh, Nadie podía ser juzgado dos veces por un mismo juicio, pero bueno, en particular, y en este caso, dado el alto grado de conflictividad, es q u e se t r a t a de conflictos de ambos lados de, de la c o b i t e r a que, que, que enervan la situación de, del pueblo mapuche en particular, en su reclamo histórico、eh, por, el, por la tierra, por los recursos naturales dentro de los territorios.、Eh, es decir, bueno, hay una serie de, de situaciones que. Si bien han sido planteos que se hicieron y a nivel internacional también、uh -huh. se, han, se han denunciado, bueno, esperaremos en las últimas.、Eh... En las últimas horas, a ver qué otras novedades podemos tener al respecto.、Eh, en cuanto a los delitos, doctora, que,、eh, por los que debería ser juzgado en el país vecino de Chile, tanto el incendio como la tenencia de una escopeta de fabricación eh, artesanal, eh, que, ¿cuál es la, la posible condena con respecto a estos dos hechos? Cambian, cambian muchísimo, pero por otro lado hay que pasar por el juicio. Acaba、uh -huh. de señalar que hubo cinco personas detenidas exactamente por el mismo. La n i n c a causa de las cuales todas salieron absueltas por falta de prueba, y son las mismas pruebas que van a juzgar a Facundo Yonehuala. Con lo cual, veremos、eh, cómo, cómo transita el, el proceso en el caso de ser extraditado a Chile. Vuelvo a insistir que、claro. podría ser、eh, juzgado en la Argentina por esos delitos. ¿no? Así que, bueno, está todo muy, muy fresco y por. por Hacer y decidir todavía. Y el doctor ha tomado contacto, comunicación telefónica con, con Facundo Jones Guala l durante estas horas, ¿ya conocida esta resolución? Sí, sí, sí, estamos en permanente contacto, tanto él como la familia y como los integrantes de, la, de las comunidades y de la misma comunidad del Pulov, y que, bueno,、eh, en realidad tomó como sorpresa esta, esta decisión, pero bueno, sí.、Eh, En el anterior juicio, la corte demoró 11 meses.、Uh -huh. En este fue un poco más expedita la, la vía, ¿no? Así、uh -huh. que bueno. ¿Nos ¿No tomamos por, ¿no por sorpresa, doctora, porque esperaban otra resolución? ¿O por los plazos y no, los tiempos? No, por los tiempos en que se expiden, pero también en los plazos, en, en, el, en el momento también,、eh, momento político en el cual、eh, surge esta sentencia.、Uh -huh. s í Me parece que también esto, porque es una causa. De tinte político, aunque、eh, posiblemente no se lo quiera ver así y tras el maquillaje de delitos comunes、eh, se está decidiendo sobre un、eh, líder、eh, mapuche o como señaló una parte del fallo, un ciudadano、eh, común, pero la característica de este ciudadano que es, se auto reconoce pertenece a un pueblo indígena y hay un marco jurídico que deberá el Estado velar por cumplimientos que es el. e l reconocimiento de los derechos humanos para los pueblos indígenas. ¿no? Uh -huh. eh, Doctor, a usted nos decía, no más de 20 minutos que ha recibido la notificación que tiene ya para dar、eh, lectura a esta resolución. ¿Los plazos de la justicia, cómo son a partir de ahora? No, es que no tengo plazos de justicia, sino、uh -huh. que son plazos administrativos de la, por parte de la Cancillería, lo que pueda decidir. Pero bueno,、eh, es todo muy, muy reciente.、Eh, puede ser sumamente expedito, inmediato. Aquí, eh, eh, últimamente tengo que decir que cuando、eh, se trata de decisiones más judiciales, más que judiciales, decisiones políticas, se actúa muy rápidamente.